Oh Javier, cómo te ríes de ayer Oh Javier, luciendo un auto de ayer Oh Javier, qué hermosa chica Javier Te va muy bien, Javier En abril ya estás moreno Javier En Jaén, que sienta el aire Muy bien, cuéntame, tu último viaje Javier, ¿lo hiciste bien? Yo un viajo en tren Javier, con carbonilla y todo Javier, y asientos de madera también. Y para cada dos por tres Yo un viajo en tren, Javier Con carbonilla y todo, Javier Y asientos de madera también Oh, Javier Oh, Javier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 Cuéntame tu último viaje, Javier, ¿lo hiciste bien? Y asientos de madera también, y para cada dos por tres. Viajo en tren Javier Con carbonilla y todo Javier Y asientos de madera también Oh Javier Oh Javier, como te ríes de ayer Oh Javier, luciendo un auto de ayer